Y、seguimos con el primer CD de los dos que contienen、eh, la recopilación,、eh, o que contiene, mejor dicho, en singular, la recopilación editada por Soundway en el 2013, k e n i a Special.、Eh, pues eso, grabaciones del este de África, eh, fechadas s p u e en la década de los 70 y 80. Esta es otra cosa que tampoco he advertido. Si tú te pones una grabación occidental, europea o estadounidense, o canadiense o australiana、eh, de los 70 y otra de los 80, uff, que si vas a notar la diferencia. Pero a los 5 segundos de empezar el tema, probablemente. Mientras que aquí no tengo fechas, pero tú eres capaz de reconocer qué es de los 80 y qué es de los 70? Porque yo ni de coña. Ni j a r t o vino, vamos. <ríe> bueno, pues、eh, hemos escuchado a A Nashil、eh, Pichen and the Eagles Lupopo. Pues turno para la orquesta en francés, otra vez escrito en francés, claro, Orchestre、eh, Baba Nacional. El baba, como suena, como las babas de un bebé con dos Bs. Y na nacional con、bueno, national, ¿no? Como, como en inglés, n a t i o n a l con, con T. Pues esta es la otra mega pieza de la recopilación. Ocho minutos y veinticinco segundos que dura este s u i t e s u i t en e bombo. Y no te pierdas los solos. Es que canta, canta fenomenal. Pero luego hay unos solos estupendísimos entre, entre estrofa o, o entre e s t r i b i l l o y e s t r i b i l l o Y con esta, con esta pieza, que me parece estupendísima de salida, te decimos adiós, que vaya muy bien y que nos veamos cuanto antes. Radio 3, Santiago Alcanda. De lunes a jueves, el radar en Radio 3, captando secuencias abiertas, oídos despiertos y curiosos. A las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias y en podcast para los que duermen a esta hora. ・いっくよ Está una de las canciones, incluidas una de las últimas grabaciones, o la última grabación que yo conozco del gran madrileño Pedro Ruiz Blas. Es todo blues, se llama la canción. Y、eh, bueno, con otras canciones propias,、eh, letra y música, todos los instrumentos que has escuchado, los ha tocado él o los has a m p l e、eh, a d o en general todo、eh, homemade, ¿no? absolutamente grabación casera de un genio llamado. Pedro y Blas, y este homenaje al blues es todo blues, con canciones también como cuando, cuando Hablas Mal de Mí, La Eternidad de Su Sonrisa, o Sin Ti, El Mundo Me Da Igual. Con Pedro r y Blas hemos comenzado este programa de hoy, El Radar, en Radio 3, y efectivamente todo es blues en un momento determinado, y si no, se lo podemos preguntar a Buddy Guy, a punto de cumplir ya 90 años. Y、eh, bueno, con un homenaje que hubo con un, un documental maravilloso titulado George's Buddy Guy",、eh, Guy, y titulado como la canción que vamos a escuchar: Blues Chase the Blues Away.、Eh, recordamos ¿no? que Buddy Guy es uno de los、eh, grandes influyentes, sobre todo cuando empezó a, colear, a, a codearse con Muddy Waters y Holly Wolf. Él había nacido en Luisiana, pero como tantos otros, subió a Chicago y formó parte de la escena del blues de Chicago, sobre todo en los años 40 y 50. No fue hasta los años 90 en que empezó a destacar con sus discos en solitario, Body Guy, y bueno, y en 2021 tuvo este homenaje, eh, eh, un documental extraordinario que recomendamos, si a m a s el blues o a m a s la música en general, de este gran artista que es、eh, Body Guy. Vamos a s u Este blues, chase the blues away. Os recordamos: aquí estamos en este especial Todos e Blues en Radio 3, en el radar en Radio 3, y aquí estamos toda la familia: está Mr. Towers,、eh, Torres en el control técnico, asistido, eso sí, también por Julio Rojo. Y quien te habla, Santiago Alcanda. Esto es Radio 3. <risa> p e e n c i e n d e a esa banda sonora del documental dedicado al gran Body Guy, George, Guy, George Body Guy. Body Guy, que、eh, un año después de, de estrenarse ese documental en 2021, es decir, en 2022, publicó su álbum d e Blues Don't Lie, El Blues No Miente. Y ahí contó con la colaboración de un bluesman、eh, blanco, James Taylor, el bostoniano.、Uh, pues bueno, siempre ha declarado James Taylor la influencia del blues. Um, sobre todo el blues、eh, tejano en un momento determinado, y、eh, en su primer álbum ya en Estados Unidos, el primer álbum oficial para Warner, que era realmente el segundo de su cuenta, el primero lo había grabado para a p p l e Records, para los Beatles, y en su primer álbum titulado Sweet Baby James, producido por,、St、por Peter Asher,、eh, pues incluyó este blues llamado La p i s o n a d o r a soy una apisonadora, Steamroller. Pero vamos a escucharlo en la versión en directo que grabó en 1975, creo que fue en octubre, en el Anfiteatro de Los Ángeles. Atención a esta versión, porque realmente es la mejor versión. Mira que hay versiones grabadas en directo del propio James Taylor, pero esta versión es única. El solo de guitarra de Danny c o l t Danny c o l s m a r que fue amigo de, desde la adolescencia del propio James Taylor. El bajo de Lee Sklar, sobre todo en la parte final, cuando están rematando el tema blues, y la batería de Raskankel, es una auténtica barbaridad. El solo es de Clarence McDonald, conocido como Dr. o o c t Clarence McDonald, también de California, Los Ángeles, California. Vamos con esta barbaridad en directo de Steamroller, James Taylor. Well, I'm a steamroller, baby. I wanna roll all over you. Yes, I'm a steamroller for your love, baby. I'd like nothing better than to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll, t o l g And shoot y o u full of rhythm and flow. While、well, I'm a. While、well, I'm a semen mixer, baby. A c h i n y nine a burning funk. Jump. Silhouette El radar. En Radio 3, con Santiago Alcanda. Todo blues. Santiago Alcanda. Cuando se publicó el álbum que unía a Muddy Waters, Johnny Winter y James Cotton, la armónica de James Cotton, en ese álbum que titularon Breaking It Up, Breaking It Down, un álbum ya histórico dentro del blues, aunque sea más reciente que los clásicos del blues, pero es que era un momento único, y encima haciendo esta versión del Rocket 88. Un tema que hizo célebre Ike Turner con su grupo en el año 1948. Cuando entrevisté a Ike Turner hace unos cuantos años, hace probablemente 30 años, que entrevisté a Ike Turner en el año,、eh, yo creo que fue sí, en 2013. 1995, por ahí le entrevisté en Roma y le pregunté sobre esta canción, Rocket 88, y me dijo: Es la primera canción de rock and roll. Y sabes cómo? No pudimos dormir porque no nos dejaron dormir en un hotel, porque eran todos negros, y dormimos en el coche. Y en el coche, era un coche súper pequeño,、eh, en, ahí se nos ocurrió el riff, el ritmo de lo que fue. Para muchos, el primer tema de rock and roll, ese paso del blues al rhythm and blues y al rock and roll a través de Ike Turner, un genio, desde luego, un personaje espectacular. Y ahí estaba esta versión de Mario Waters, de Johnny Winter y de James Cotton. Seguimos ahora con Mavis Staples. ¿Qué os parece escuchar este mundo triste pero hermoso, precioso? Beautiful World, uno de los grandes álbumes, I Give You Power. El poder es e tan maravillosa. También desde Chicago, n o de la familia de los Staples. Su padre, un clásico del Blue s p o p Staples. Y Mavis, s p u e con toda la herencia. Y súper bueno, pues hoy en día más que considerada y apoyada por el resto de músicos del planeta, sean de blues o no, ¿no? Y aquí estaba este maravilloso sad and beautiful world, un mundo triste y hermoso. Seguimos ahora con los d o o b i e Brothers,、eh, con la propia Mavis Staples. Han contado con ella para el retorno de los d o o b i e Brothers, parte de los fundadores Tom Johnstone y Pat Simmons, uniéndose al gran、eh, John McPhee, el guitarrista, y como no, al gran Michael McDonald. Ellos van cantando, van cantando los tres, Tom Johnstone, Pat Simmons, Michael McDonald y también Mavis Staples, en esta maravilla. El retorno de los d o o b i e Brothers, Walk This Road. Santiago Alcanda. Esta obra maestra en forma de blues, cocaine, en composición del gran J.J. Cale, el gran rey de, de, de Oklahoma, el o k e y por excelencia, que, bueno, más de una canción de J.J. Cale、eh, acabó en discos de, de Eric Clapton. Eric Clapton adoraba a J.J. Cale e incluyó、eh, Clapton en su quinto álbum, Slow Hand, Manolenta. El que editó en 1 9 6 7 esta subversión de Cocaine, que fue la que、eh, pues、dio la vuelta al mundo. ¿no? Aunque b、bueno, u、pues, eh, el n o e propio J.J. Kale ya tenía su propia su propia versión. Vamos a seguir con J.J. Kale en el año 1994.、Eh, lo va a publicar en, en agosto. Yo le entrevisto dos semanas antes de publicar este álbum, este que fue su undécimo disco titulado Cerca de ti, más cerca de ti, closer to you.、Um, Bueno, un caballero. Yo fui a entrevistarlo, lo entrevisté en Los Ángeles, California, y mucha gente me decía: ¡Wow! Este tío que es muy antipático, que es como una especie de trolodita, poco sociable y tal. Y yo me encontré una persona súper agradable, súper、eh, generosa, un gentleman, un caballero. Y cuando terminé la entrevista, le, entrev le entrevisté en, en, en, en la habitación de su hotel.、Eh, yo vi el estuche ahí de la guitarra. De J.K.L. y dije, oye, ¿la puedo ver la guitarra? Y digo, sí, por supuesto, tal. Me, me abre el estuche, la coge y tal. Y dice, ¿quieres que toque algo? Ahí sin enchufar. Digo, sí, pues sí. Pues sí qué, ¿Qué te apetece? ¿Me puedes hacer el riff de c o c a i n e Y me tocó c o c a i n e Ahí no. Es uno de los momentos que yo recuerdo mejores de, de, de mi carrera como periodista, como entrevistador. Y rompiendo todos los esquemas de que era un personaje. totalmente arisco para nada absolutamente agradable como bien n os acabo de contar bueno pues en ese undécimo álbum closer to you aparecía este slower baby más despacio nena más despacio jj kale ...el Álbum undécimo de J.J.K.L. editado en 1994 con el título de Más cerca de ti, closer to you. Vamos con Stacy Mitchard.、Eh, bueno, Stacy, yo siempre he creído que era un nombre de, de mujer, pero en este caso es, es un bluesman, es un bluesman nacido en Cincinnati, en Ohio,、eh, allá por el año 1959,、eh, rondando España, por cierto, y porque le gusta mucho España. Y、eh, bueno, vamos con un álbum que editó en 2007 con el título de g o t t o Get the Feeling Back Again. Tengo que conseguir ese, ese feeling de vuelta. Y、eh, el tema que vamos a escuchar es precisamente el que lo tituló. Buen guitarrista y、eh, bueno, un tipo que se recorre el mundo entero con su guitarra de blues. Él se llama s t a c y Mitch Hart. g o t t o Get the Feeling Back Again. Be it.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 Road, you were no average man. A white shirt and a heavy coat, needing something to do with your hands. Feet in hard leather, soft soul, feet in solid uptown, a hollow body on a lonesome road. Searching to find common ground, and all you knew was us and the air. Skating where the ice was the air. Heavy winters in July, places too hot to survive, burning both air. in him You believed in angels, and the trouble that turned your heart blue. Though you would not deal with the devil, he was always messing with you, and all you knew was us and him. Skating where the ice was thin, heavy winters in July. To survive burning both e n d s Sarah, Key, Sarah Kay, o,、eh, su nombre real es Sarah Kathy e b u l l r i c h nacida en Dallas, Texas, y que en 1994 publicó su tercer álbum con el título The Play On Words, grabado en Chesky Records、eh, con, de la forma más orgánica posible. Ella tocaba una guitarra solo de cuatro cuerdas,、eh, quita, la, eh, quita la sexta y la prima, y bueno, con eso. Es, hace un sonido muy peculiar en sus temas. Este Burning Bot Ends, que la verdad ha, termin, ha sonado ahí con un, un par de imperfecciones y os pido disculpas,、eh, temas del, del mundo digital en el que asistimos. Antes lo padecíamos con un salto de una mota de polvo. o Un moco pegado en el vinilo, pero bueno, ahora es el punto digital que de repente te salta y no sabes muy bien por qué. Gotta get the feeling back,、eh, sonó de Stacy m i t c h e l l y luego este Sarah Kay y el Burning But Ends,、eh, quemando por los dos lados, ¿no? ardiendo por los dos lados. Vamos ahora a este, este proyecto, este grupo、eh, paneuropeo llamado Blues Against. The Machine, el blues contra la máquina, blues against the machine, bueno, recordando a Reyes against the machine,、eh, pero en este caso、eh, sabiendo muy bien lo que es la máquina, y en este caso la máquina con un círculo verde que no llega a poner el símbolo real de Spotify, pero.、Eh, A, aludiendo a ello, ¿no? aludiendo a lo que hace Spotify y otras redes sociales de explotar la música sin que llegue ni, prácticamente ni un céntimo a los propios autores y, y, e intérpretes y responsables de la grabación. ¿no? Esa está la protesta de Blues a n Gains de m a s h i n pero lo importante es que son...、Eh, son seis músicos de toda Europa, de Polonia, de Portugal,、eh, de España, del Reino Unido, y se juntan、eh, y han hecho giras durante todo el verano. De 2025 y lo harán en 2026 con,、eh, con este álbum y un próximo que están prometiendo sacar adelante. El español es nuestro d a n i del Toro, este armonicista excepcional. Y la voz es del de portugués, Buda Guedes. El tema que escuchamos: I hate that you are on my mind all the time. Odio que estés en mi cabeza todo el tiempo. Y así nos vamos a despedir, toda la familia del de radar en Radio 3. Torres en el control técnico con la asistencia de Julio Rojo y quien te ha hablado, Santiago Alcanda. Esto es blues, todo es blues, es blues todo. Bueno, pues que lo disfrutéis. Aquí están Blues Against the Machine. Everything's Alright 3, la radio de la cultura. Y recuerda que luego a las nueve, hoy empieza todo en Radio 3. Eres lo que escuchas. Radio 3 ¿Qué tal? Yo soy Leire Guerrero y esto es Radio 3, esto es Na Na Na, un programa de canciones bonitas, un espacio para esas novedades que ya son clásicos. seis de la mañana. Heaven knows I'm miserable now de t e Smiths, creo que es la canción que mejor nos define a ti y a mí ahora mismo.、Eh, estoy muy feliz de estar aquí y de estar presentándote esta primera hora de Nanana Na Na en Radio 3, pero es que es lunes y son las seis de la mañana, así que esto yo creo que solo o l levanta un café bueno y. Una buena selección musical también. Lo primero lo pones tú, te lo gestionas como puedas,、eh, yo el mío ya lo tengo. Y lo segundo, yo me encargo. Y empieza con ese Heaven Knows Unmerciful Now de The Smiths y sigue con la versión más de Smiths de una banda que no debería ser en absoluto de The Smiths, como son Turnstile. Esas guitarras luminosas son las que incluyen en ese I care. Stanstyle, una banda de hardcore punk que ya son muy poco hardcore, pero que sin embargo, saliéndose del género, se han posicionado en el centro de la conversación musical. Son una de las grandes bandas con uno de los grandes discos de 2025. Están acumulando un público absolutamente nuevo que probablemente empezó a entrar con Glow On, su álbum anterior en el que ya se abrían a otros géneros y a mucha más experimentación. No siendo ellos nunca una banda muy anclada en el género, pero todos. tienen su origen y ahora mismo Está muy lejos de ese hardcore. Seguramente por eso quienes fueran sus primeros fans les han dado un poquito la espalda, porque normalmente esto viene acompañado también de convertirte en algo tremendamente mainstream. Bueno, pues Townsend han publicado este año Never Enough, que si me preguntas, me parece un gran disco, sea del género que sea, aunque no sea ortodoxo. Y ahí es donde vas a encontrar este iCurl en el que prueban a acercarse un poco a esas guitarras de Johnny Marr en The Smiths. Hablando de guitarras, el de uno de esos innovadores que publicaron uno de esos discos que necesita una, dos, tres, cuatro, cinco escuchas si quieres. Te estoy hablando de Maki. m i